Bona tarda a tothom. Benvinguts a la quarta i última conferència del cicle de Conferències Noves Investigacions. Aquest esdeveniment pretén apropar les investigacions acadèmiques més actuals a un públic general amb un cert interès cultural i, d'altra banda, afavorir que els conferenciants s'agafin confiança i tinguin pràctica en el desenvolupament de l'argumentació, de requisit necessari per esclarir la seva investigació. En el dia d'avui, 20 de maig de 2014, ens ho acompanya Cristian Zapatero estudiant de màster a l'Autònoma a la Universitat Autònoma de Barcelona i es parlarà en una visió panoràmica de la filosofia de Martin Heidegger Recordeu tots els assistents que un cop acabada l'argumentació s'obrirà un torn de preguntes lliure per tothom Aquesta conferència serà gravada en la seva totalitat i en els pròxims dies penjada a la pàgina web del projecte novesinvestigacions.blogspot.com novesinvestigacions.blogspot.com ambulguis, Cristian. Eh, muchas gracias, Alex. Eh, bueno, yo lamentablemente eh también me preparar la conferencia en castellano, así bueno, que, no, no hay problema, lo, no me me es da... lamentable tampoco. Yo no hago en castellano. Entonces, bueno, he organizado la conferencia básicamente básicamente en tres partes. Eh, la primera pues para para conocer un poco el autor. Mmm ...pretendo hacer una, un breve paso por su vida... ...explicar un poco los puntos claves de su biografía... ...luego, segunda parte, he propuesto un texto... ...que me ha parecido un texto... Eh, ...adecuado para la introducción de este pensador... Eh, ...bueno, texto que pertenece a un libro... ...que se llama Introducción a la Metafísica... ya ya explicaré más adelante... ...y por último, pues... ...para que se que sea más fácil la comprensión de este texto... Eh, ...bueno, pues le comentaré las, las ideas esenciales para poder eh, para poder dilucidar un poco por dónde se maneja este autor, cuál es su temática de la filosofía. Y una vez hecho estas tres cosas, pues eh, bueno, daremos daré paso o dará Alex paso para, al turno de preguntas o comentarios y ya que cada uno pues pueda comentar su interpretación sobre el texto que por supuesto es completamente libre y válida. Así pues, eh, dispongo a, hacer, bueno, a comentar los aspectos principales de la vida de Heidegger. En eh, 1889, Martin Heidegger nace en Messricks, en un pueblecito que se llama Baden, el 26 de septiembre. En eh, 1913, concluye sus estudios universitarios con la tesis sobre la teoría del juicio en el, en el psicologismo, eh, eh, contribución crítico-positiva a la lógica, que se publica en Leibniz en 1914 en 1915 eh, se convierte en un profesor en la Universidad de Friburgo con una disertación que es la, su tesis doctoral que habla sobre la teoría de las categorías y del significado en Dunsaskoto y luego hace una producción sobre el concepto de tiempo en las, en las ciencias históricas entonces el tema de su doctorado es un tema que, que es bastante común en su época eh, básicamente habla sobre el eh, ...el conflicto que hay entre lógica y psicologismo vale es un conflicto que bueno pues que empieza a tener relevancia porque el ámbito en el que heidegger se mueve es un ámbito de, de corte neocantiano entonces eh, la gente pues tiende a entender el conocimiento pues según eh, bueno, unas estructuras categorías que tenemos en la cabeza y que a partir de estas pues podemos llegar a entender la realidad Eh, categorías kantianas eh, bueno simplemente es la teoría de qué eh, la realidad para bueno, es la teoría de Kant, evidentemente es la, es la teoría que dice que la realidad para nosotros es una realidad caótica es una realidad que tal cual se nos presenta no la podemos apresar entonces necesitamos una serie de bueno de sí de categorías que lo que hacen es eh, sintetizar esa, ese caos que viene a nuestra a nuestra percepción la sintetiza en una serie de categorías que son 12 que luego enumeraré y, eh, y eso pues, nos facilita la comprensión y nos hace tener eh, acceso al mundo a través de fenómenos fenómenos que son entendidos de una manera eh, determinada por las categorías por consiguiente eh, nuestra comprensión del mundo es siempre a partir de fenómenos y eh, si sí, básicamente la teoría viene a decir eso las categorías bueno son 12 están agrupadas en cuatro grupos eh, de cantidad unidad pluralidad pluralidad y totalidad la segunda el segundo grupo es de la, de la cualidad Le, eh, son tres realidad negación y limitación el tercer grupo de relación es el de sustancia y accidente eh, causa y efecto e interacción entre el agente y el paciente y, la, y el cuarto grupo es ...de la modalidad... ...que es... Eh, ...posibilidad e imposibilidad... ...existencia e inexistencia... ...necesidad y... Eh, ...contingencia... ...solo quería explicarlo porque, porque... ...para que la gente entienda de dónde parte Heidegger... ...y cuál es la... ...la concepción del conocimiento que hay en ese momento... ...en la época, ¿vale? Entonces Heidegger no está muy de acuerdo con esta concepción... ...en un, en un principio sí... ...dice que... Bueno, a ver, ...la filosofía kantiana... Eh, es una filosofía que todo aquel que la ha estudiado sabe que es una filosofía atrayente es una filosofía que tiene pretensiones muy muy fuertes eh, llegar a verdades absolutas para poder fundamentar una teoría ética y a partir de aquí que todos estemos de acuerdo en bueno, en cómo debemos comportarnos en la mejor manera es una filosofía que atrae mucho entonces pues muchos filósofos pues se ven atraídos en, su, en sus comienzos filosóficos eh, es uno de ellos pero poco a poco se va distanciando y entonces poco a poco su filosofía va tomando más eh, conciencia de que el conocimiento debe estar eh, arraigado a la, a, la, a la historicidad que viene y viene a hacer mención al concepto de cambio ¿vale? todo conocimiento que todo conocimiento está determinado por el momento histórico en el que uno vive ¿vale? la manera en que uno tiene bueno pues prejuicios eh, ideas básicas de la época todo eso determina nuestro conocimiento y poco a poco esa idea va haciendo eh, hincapié en el pensamiento de heidegger como algo realmente que se tiene que, que sacar a flote porque no se acaba de no acaba de contemplar la gente sigue demasiado entre, entre comillas sigue demasiado testada aún queréis comprender el, el, el sujeto como un ser que puede concebir el mundo eh, independientemente de las circunstancias en las que se encuentra ¿Vale? Bueno, solo para mencionar entonces en este ámbito heidegger en eh, 1926 bueno, en 1916 eh, hu es nombrado profesor de la facultad de, Filosof de filosofía de friburgo hu es un filósofo reconocido en la época la filosofía de hu en la fenomenología es una filosofía que presenta una alternativa al neocantianismo ¿eh? si el neocantianismo entiende los fenómenos de manera negativa, porque los entienden de manera negativa porque eh, el fenómeno sí, es la, la posibilidad que tenemos de concebir eh, la realidad, pero esa realidad eh, pasa por la condición de las categorías y hemos dicho que las categorías eh, de alguna manera se aplican a la realidad para que nosotros podamos llegar a, a aprenderlas a, a poder concebirla pero de, de la realidad en sí que viene a eh, Kant, viene a poner el nombre de Noumeno que es lo contrario al fenómeno, la realidad en sí el sujeto no tiene acceso a ella Porque todo lo que tenemos suceso ya lo he dicho es a partir de fenómenos entonces de esta manera la realidad es entendida eh, el fenómeno es entendido de una manera de, como un concepto negativo en el sentido que no, no, nos, no nos acaba de permitir llegar al objeto el, el conocimiento es el paso del sujeto al objeto si, si necesitamos el fenómeno que es una entre comillas tergiversación del objeto no podemos llegar al objeto. objetos entonces eh, lo que pasa es que Kant salva esto diciendo que, que a partir de bueno de ...de razonamiento lógico... ...y verdades matemáticas... ...viene a ser básicamente el conocimiento científico... ...el conocimiento científico... Si tú, ...cuanto más lógico seas... ...más eh, aproximación tendrás a la realidad... ...no significa que nunca vayas a llegar... ¿eh? ...pero te irás aproximando cada vez más... ...total, que Husser, que ...considera que eso... ...es, es una manera equivocada... De, con, ...de concebir el conocimiento... ...y lo que, pro, lo que propone... ...es que el fenómeno mismo... ...ya sea el acceso directo al, al conocimiento al objeto en el mismo con el mismo fenómeno nosotros ya tenemos acceso a las cosas en carne y hueso por decir de alguna manera, a la esencia de las cosas lo que nosotros podemos percibir nos permite llegar al, al objeto vale entonces ve este este paso que es un paso hacia adelante en el que en el que se ha dejado de tener eh, esa imposibilidad de poder llegar a, bueno, a la cosa en sí ¿Eh? Y, y hay un acercamiento hay una, se, se produce un acercamiento con la, con la filosofía de Husserl entre el mundo y el, y el sujeto estoy hablando sujeto pero luego veremos que, que Heidegger eh, lo cambia eso ¿eh? entonces eh, ve en, en Husserl esa, esa posibilidad y entonces pues se convierte en, bueno, en el mismo año se convierte en su ayudante y así comienza en un periodo de intensa colaboración eh, Heidegger se dedica a hacer cursos sobre Kant, eh, sobre la lógica de Aristóteles y sobre las doctrinas de la ciencia de Fichte entonces, 1927 publica Ser Tiempo Ser Tiempo es su obra capital es la, es la obra que le, que le expone a la atención del mundo entero ¿vale? Eh, esta obra le convierte en un filósofo consagrado además tiene, tiene la la suerte, entre comillas de que es un filósofo reconocido ¿vale? la gran mayoría de filósofos en su época no fueron reconocidos y muy pocos eh, pues en el mismo momento la gente se dio se dio cuenta de que realmente eran, eran filósofos de una importancia brutal Arthur Scheider con este libro se, se, eh, bueno, se pone en el top 10 de la filosofía y importante con este libro marca la ruptura filosófica con Husserl ¿vale? y Eh, ...creo que también marca una ruptura... ...a nivel de, de relación... ...¿vale?... Eh, ...bueno, comentar sobre esta, esta obra... ...cosas muy concretas... Eh, ...simplemente es una obra que consta de... ...la obra en sí... Eh, ...costa de dos secciones... Eh, de, ...de la primera parte... ...pero esa obra estaba pensada para... ...que fueran tres partes... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...esas tres partes... No se a, las tres partes en total no se, no se llegaron a hacer porque heidegger dice que se ve imposibilitado a seguir su investigación porque el conocimiento el lenguaje está plagado de conceptos metafísicos eh, y esos conceptos metafísicos le impiden seguir con su investigación porque dice que, que se ve constantemente abordado por la por la eh, bueno que dice que es que con mucha facilidad puede caer puede, su filosofía puede caer en metafísica Y dice que, que para seguir por un camino que sabe que va que, que va a acabar cayendo lo que decide después de este libro es dedicarse puramente a la tema, a la temática metafísica que es la que le imposibilita seguir con, con sus investigaciones entonces en 1933 eh, es nombrado rector en la universidad de friburgo se hace un nombre de un filósofo importante y lo, lo nombran lo nombran para la universidad rector para la universidad de friburgo y se afilió al Partido Nacional Socialista. Pronuncia la sobre la prelusión rectoral sobre autoafirmación de la Universidad de Alemania y eh, poco después renuncia al rectorado por discrepancias con el gobierno y deja de ocuparse de política. Entonces comienza un periodo de casi absoluto silencio. Comentar en este punto, bueno, es el punto más importante de toda su biografía, porque marca la controversia que hay de que un filósofo de, un filósofo de la talla de Heidegger se afiliara a un movimiento como el nazismo, eh, bueno, implica pues eh, una problemática importante, porque lo primero que hace la gente al, al ver eso es decir cómo puede ser que se le considere uno de los filósofos más importantes si se afilió a algo así. En algo así, pues bueno, pues ya sabes, no hace falta entrar en la entidad, ya sabemos todo, lo que, todo lo que lo que constituye el movimiento nacionalsocialista. Entonces, bueno, han habido varias vertientes, posiciones, básicamente, que, han, que, han que se han puesto a favor de Heller y en contra, ¿vale? Eh, pues una, unas básicas que dicen que, bueno, básicamente promovidas por Gadamer, que fue su alumno y vátima, que dicen que simplemente, pues, quien no se afiliaba en esa época al partido, pues se le discriminaba, se le marginaba, se le sacaba de los cargos importantes... Y básicamente pues bueno, pues no tenía posibilidad de, de desarrollarte bueno, de desarrollar tu, tu vida la vida que llevaron entonces siendo rector de una universidad pues, claro, los, los nazis necesitaban que la gente que estuviera ahí arriba que son gente imponentes que estuvieran en el partido entonces se puede ver un poco pues baje de como alguien que cayó si, sin quererlo ni comerlo porque cayó en esa tendencia porque mira, es lo que le tocaba y estar esa es la interpretación más entre comillas, más benévola ¿vale? luego está la más manévola que dice que, bueno, que Heidegger sí que era consciente de, de lo que implicaba el movimiento, era consciente de sus ideales, de sus principios de, bueno, de de hasta cierto punto de cuáles eran sus planes y fue consciente plenamente de lo que implicaba todo eso y se, y se metió en el partido y pues eh, Bueno, y se, se, le considera, se le considera hay gente que lo considera hoy en día un, un nazi aferrín sabía, sabía de que iba el tema eh, se afilió consciente de ello y bueno, esto sí que hay constancia de que iba a, la, a las reuniones y tal y bueno eh, era consciente de lo que hacía eh, entonces yo no quiero comentar cuál es mi posición básicamente porque tampoco tengo criterio para tampoco aparte a partir de, su, de la comprensión de su filosofía tampoco veo conexión directa con el nazismo. Yo al menos no la he visto entonces por eso me parece interesante que este filósofo no se pierda por algo tan trágico como que se afiliara a tal movimiento. Eh, pero comentaba al respecto que eh, dentro de ese partido, el Partido Nacional Heidegger no era nadie importante. Simplemente era un intelectual eh, y... No tomaba decisiones importantes, eh, no, ten, no tuvo contacto con, con Hitler, eh, no estaba en los altos cargos, simplemente era un intelectual y se, pienso que en las cosas más secretas creo que él no tenía acceso. Entonces, respecto a la solución final, eh, todos sabéis que es... Eh, Bueno, cuando los, bueno, la Alemania nazi está a punto de perder la guerra, lo que hace es eh, meter a todos los judíos en trenes para llevarlos en campos a campos de exterminio. Y bueno, ya sabemos cómo acaba toda esa historia. Eh, entonces ese plan que entre comillas fue un plan secreto, entre comillas, ¿eh? Se podría decir que Heidegger tampoco era absolutamente consciente de ello y si lo fuera, que tampoco tenía posibilidad para cambiar nada. No lo justifico, pero creo que, que hasta ese punto, a menos me gustaría pensar que, que Heidegger no eh, no quiso implicarse. O no o no tenía capacidad, que, que él no estaba a favor de eso, básicamente. A menos me gustaría Y creo que una persona de la inteligencia de Heidegger me parecería una aberración que, que promoviera algo así. Nada más a comentar al respecto, simplemente seguir con, con la biografía en 1935 da un curso de introducción a la metafísica que será publicado en 1953 en hay, en ella, en el hay claras alusiones a la situación política de Alemania, Heidegger ve al nazismo como un hecho vinculado con el curso de la historia de la metafísica y su posición frente a este es en el fondo ambigua como frente a la, met a la metafísica considerada como un destino bueno ya he dicho que había, que está la posición que interpreta a Heidegger de una manera más benévola esta biografía la he sacado de Jenny Batiman que fue alumno del Gadamer y Gadamer fue alumno de Hegel y esta, ellos que tenían consideración por el, el filósofo pues eh, bueno, por pues lo interpretan de una manera más penévola ya lo he dicho entonces pues lo ven así como un poco como una víctima que se puede interpretar y bueno pues sí se puede, podemos entender a Hegel como que que ve al nazismo como no acaba de ser bien bien es un proceso histórico pero que no lo acaba de ver bien bien como una amenaza y por eso se afilia entonces, de 1936 a 1942 imparte una serie de cursos y seminarios sobre Nietzsche que serán publicados en 1961 es un tocho bastante gordo <ríe> ya lo digo yo, son mil y pico páginas hay que tomárselo con calma y bueno, si, si te dedicas al tema ¿eh? y bueno, es, es bastante interesante lo que pasa que al respecto de esta bueno, a cabo, dice Heide elabora una interpretación de Nietzsche que nada tiene que ver con la, con la exaltación y la utilización de este pensador por parte del nazismo Esto es muy importante, porque todos sabemos que Hitler fue el filósofo que utilizó el nazismo para exaltar su ideología, para promover su, su, para fundamentar sus principios básicamente, ¿eh? Y lo hace a través de la teoría de la voluntad de poder. La teoría de la voluntad de poder viene a decir, y si me equivoco, lo Alejandro podrá podrá corregirme, eso espero la teoría de la puntual de ver decir básicamente bueno que todo ser vivo tiene unas potencialidades, ¿vale? Dichas potencialidades eh, abarcan hasta ciertos límites, ¿vale? Entonces, Nietzsche y esto lo corroboro yo porque lo he leído, Nietzsche dice que todo toda toda potencialidad que no abarque hasta los límites que le es posible es una aberración de la naturaleza. Es una utiliza una palabra bueno, que es van en detrimento de la naturaleza o sea si, si un ser puede abarcar lo máximo posible lo que no tiene sentido es que abarque hasta aquí no tiene sentido eso es como una contradicción de la naturaleza y entonces eh, bueno pues la voluntad de poder es un es un término controvertido porque implica eh, que entren entren en choque otras voluntades que se produzcan conflictos que que unas voluntades se impongan a otras eh, bueno pues Nietzsche tenía una visión de argonista bueno, parte de una visión de argonista luego tiene sus cambios y en este sentido eh, bueno, pues interpreta un poco el mundo y no solo el mundo, sino una sociedad bueno, prácticamente no habla mucho de la sociedad y lo que dice de ella no es precisamente bonito, pero eh, parte de la idea de que, bueno, pues que que hay unas potencialidades y lo que se tiene que hacer es eh, llegar a cumplirlas Y todo y todo movimiento que vaya en contra de esa posición es un movimiento pues bueno un movimiento que, que está empobreciendo la vida que la empobrece ¿vale? es un movimiento que, que empobrece la vida que entra en decadencia es el movimiento él lo identifica con el movimiento cristiano básicamente ¿eh? el cristianismo es lo que ha hecho que, que los que los débiles ...no quiero entrar en esto... ¿eh? ...pero básicamente lo que dice... ...es que los débiles... <risa> ...perdóname... Que, lo, ...que los débiles... ...bueno, lo que hace es... Eh, es, ...es crear una moral de, de esclavos... ...lo dice Nietzsche... Eh, ...el cristianismo es moral de esclavos... ¿eh? ...y lo que hace es potenciar la moral de los esclavos... ...diciendo que, lo, que los débiles tienen derecho a vivir... ¿eh? ...pues ayudándose entre ellos... ...y eso es lo que... ...bueno, lo dice, lo siento... <risa> y, y, ...y lo que hace es... Eh, ...bueno, lo que están haciendo es... ...aberrar la vida porque porque lo que, que está haciendo es quitar el poder a aquellos que realmente son fuertes y que, y que tienen la potencialidad de, de imponerse bueno es una es una filósofa controvertida evidentemente yo creo que nietzsche la escribía sabiendo de qué iba el tema y sabiendo lo que iba lo que iba a suscitar pero bueno pienso que tiene fundamentos para, para decirlo tiene fundamentos luego el, el tema es discutirlo evidentemente a nivel social no hace mucha gracia pero bueno es un filósofo y los filósofo pues, entre comillas pues siempre pueden salirse un poco de de lo, de lo establecido, de lo estándar vale entonces pues el nazismo ve en esa teoría ve, eh, ve un pilar bueno, ve un, una fuente de fundamentación increíble para su teoría, que es la teoría de, de, la, de la expansión vital ¿eh? la raza aria es la mejor raza del mundo eh, tiene unas potencialidades de abarcar tanto territorio por lo tanto te, los alemanes tienen derecho a a expandirse pues a anexionándose de los terrenos que le pertenecen, etcétera, etcétera. Total, que Heidegger hace una elaboración de Nietzsche completamente diferente. Nietzsche él hace una elaboración de Nietzsche un poco, bueno, metafísica, o sea, coge los coge los conceptos básicos de voluntad de poder, eterno retorno, Übermensch eh, eh, Bueno, es, sí, moral de señores Todo esto lo, lo agrupa un poco y, y, y, lo, y, lo, y lo encierra un poco en el concepto de voluntad de poder. Dice que toda, que toda su filosofía, al fin y al cabo, acaba derivándose de la voluntad de poder. Pero no entra en cuestiones políticas, que es lo que hacen los nazis. Bueno, entonces, siguiendo con la bi biografía, 1944, de 1944 a 1951, final de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, eh, Heidegger es eh, es prohibido de... Es prohibido por las potencias de bueno, por los aliados es prohibido de que siga partiendo cursos por ser bueno por haber participado en la vida política de los nazis y por y por porque no expresa un arrepentimiento claro de lo que de haber de haber eh, participado en, esa, en ese movimiento ese es otro punto controvertido que hasta el día de hoy no nadie entiende incluso algunos suyos le pidieron que, que pidiera perdón por, por por lo que hizo y tal por, por haberse adneccionado ese bueno por haberse afiliado a ese movimiento. Heidegger no, no responde, simplemente deja bueno, no le hacen varias entrevistas preguntándole por qué de no sus motivos y tal, no quiere, no entra, no, no sé, es un punto que no se sabe, es un punto oscuro de su vida, queda así un poco en el aire. Pero en 1951 Bueno, pues reanuda su actividad académica, empieza a hacer unos cursos y unos seminarios en la universidad, donde los temas principales son Parménides, Hegel, Aristóteles, Leibniz y la esencia del lenguaje. aquí su filosofía ya empieza a tener más eh, una está más eh, definida y empieza ya se empieza a se eh, empieza a predominar el tema del lenguaje, ¿vale? No entraré en este punto porque es bastante complicado, pero, pero básicamente lo que quiero decir es que el lenguaje es todo el lenguaje es todo ¿vale? o sea todo lo que constituye el mundo la existencia es el lenguaje y el lenguaje está no bueno, está condicionado por el cambio por lo tanto eh, eh, dependiendo de la época en la que uno aparezca digo uno porque no quiero decir ni, bueno, ahora explicaré por qué pero dependiendo de la época en la que aparezca le tocará un determinado idioma un determinado lenguaje y ese lenguaje le determinará completamente ¿vale? eh 1976, el 26 de mayo Martin Heder muere en Meskitz, en Meskitz, la misma el mismo misma ciudad donde nace. ¿Vale? Entonces, segunda parte de la conferencia. He propuesto un texto que a continuación leeré en voz alta para bueno. Y bueno, pues después de leer este texto eh, comentaré ideas básicas o principales para para acercar a su comprensión y luego pues abrimos el turno de preguntas. Es el, te el texto lo lo, lo es es del, de los cursos que que impartió, en, he dicho antes, 1975, Introducción a la metafísica. Dice así: ¿Por qué es en general el ente y no más bien la nada? Tal es la pregunta. Quizá no se trate en modo alguno de una interrogación cualquiera. ¿Por qué es en general el ente y no más bien la nada? He aquí como se manifiesta la primera de todas las preguntas. Por supuesto, no lo es en el orden de la sucesión temporal de las interrogaciones, y sin embargo, todos, alguna vez, o quizás, hasta con frecuencia, hemos sido rozados por su oculto poder, sin entender con precisión lo que nos ocurría. Emerge, por ejemplo, con motivo de alguna gran desesperación, cuando las cosas pierden todo su peso y se oscurece cualquier sentido. Con todo, es la primera en otro sentido, a saber según la dignidad. Es la pregunta que llega más lejos. No se detiene ante ningún ente, cualquiera sea su especie. Los abarca a todos, y no sólo al que ahora está materialmente allí. No sólo es la pregunta más extensa, sino también la más profunda. ¿Por qué es, en general, el ente? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es su fundamento? ¿De qué fundamento viene el ente? Por tratarse del de ente, por tratarse del la pregunta no interroga a este o a aquello. La pregunta busca el fundamento del ente en cuanto ente. Busca el fundamento, buscar el fundamento significa profundizar. En tanto la más extensa en la más profunda es finalmente la pregunta más originaria. En ella nos mantenemos lejísimos de todo ente en particular y en singular, o sea, en cuanto es este o aquel ente. Lo pensamos en su totalidad, pero sin preferencia particular alguna. Sólo un ente se apremia de extra de, ex, de extraña manera reiteradamente frente a tal pregunta, el hombre que la plantea. Esta pregunta es incomparable con respecto a cualquier otra, en la búsqueda tropieza con su propio porqué, la pregunta ¿por qué el porqué parece superficial, pero la interrogación sólo surgirá cuando sacrifiquemos eh, esta apariencia. Filosofar consiste en preguntar por lo extraordinario, puesto que esta, puesto que esta pregunta provoca un rebote sobre el mismo. No solo es extraordinario aquello que se pregunta, sino el preguntar mismo. El mismo Nietzsche dijo, la filosofía es la libre vida entre el hielo de las montañas, de las altas montañas. Filosofar, podemos decir ahora, es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. Este era el texto eh, y ahora pues paso a comentar eh, bueno, un poco las líneas generales para poder entenderlo. Es un poco difícil lo que voy a aumentar así que pido un poco que, bueno, que, que el público general se deje llevar, así que porque si no es muy difícil llegar a entender este tema. Eh, la pregunta que nos ocupa es, ¿por qué en general el ente y no más bien la nada? Esta pregunta hace referencia a, bueno, a la problemática metafísica que, que que envuelve el pensamiento del autor. ¿Qué es metafísica? Metafísica es todo el pensamiento occidental que no supo mantenerse en el nivel de la trascendencia constitutiva del Dasein... ...al colocar el ser en el mismo plano que el ente. Es decir, el ser y el ente son dos cosas diferentes. Eh, ¿Qué es uno y qué es el otro? Eh, es precisamente es el núcleo que constituye la filosofía de Heidegger. Es decir, ¿qué es el ser? La pregunta por el ser es el primer paso que hace Heidegger... En, en su análisis el que constituye su, toda su filosofía es eh, por eso por ese motivo eh, en este momento no podemos ¡ojo! ¡Hola! Eh, por ese motivo eh, no podemos responder ahora mismo a la pregunta por el ser pero sí podemos saber que es el ente el ente es conocido por Heidegger como Bornhandenheit Bornhandenheit es la simple presencia Eh, todo aquello que pueda ser valorado a partir de, de, de la simple bueno, del de, de, de simple de la simple presencia debe ser entendido como ente entonces eh, para llegar al conocimiento del ente lo primero que tenemos que hacer es eh, ver al hombre como si fuera bueno, esto eh, para poder llegar al ente lo primero que tenemos que hacer es eh, comprender al ser Tenemos que atisbarlo de alguna manera, si no, si no, si no lo atisbamos es imposible que lleguemos a ver al a lente. Eh, sí. Porque eh, bueno, y esto es precisamente lo que lo que significa la trascendencia ontológica. La trascendencia trascendencia ontológica es simplemente la separación entre el ente y el ser. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la metafísica desde siempre? Bueno, la metafísica desde siempre lo que ha hecho es eh, bueno, se ha preguntado por el ser. ¿Vale? se ha preguntado por el ser y, y como, como no ha visto porque básicamente el conocimiento siempre ha, siempre ha estado condicionado por, por nuestros instintos por nuestros sentidos como, como no ha visto claramente me refiero específicamente lo que es el ser pues que ha hecho la metafísica ha cometido el error de convertirlo en algo abstracto ha dicho a ver pues si no hay nada concreto que sea el ser todo es el ser ¿vale? no hace falta que nos que, no, que nos eh, que nos perdamos en una cuestión en la que no podemos eh, llegar a, a encontrar una respuesta. Simplemente el ser es todo, es un ser el ser es todo, ¿eh? Y y haciendo eso, lo que ha hecho es reducirlo a la siempre presencia. Y la siempre presencia como hemos dicho, es excelente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el ente?... Pues todo aquello que nosotros podemos percibir. Eh, ¿qué es el ser? con no se nos presenta ninguna cosa clara para saber lo que es el ser, todo viene a ser el ser. Por lo tanto, el error de la metafísica ha sido, para Heidegger, eh, olvidarse de la pregunta por el ser, eh, identificarlo como si fuera la simple presencia, y con eso lo que ha hecho la metafísica es olvidar al ser. Lo ha olvidado. Eh, a ver está quedando un poco abstracto esto metafísica como he dicho es eh, pensamiento que eh, olvida la pregunta por el ser y que concibe el ser como eh, como un ente ¿Eh? Eh, por lo tanto eh, toda la tradición desde, la, desde desde el pensamiento griego hasta el hasta la modernidad desde el punto de vista de género y aunque no lo dice pero podríamos considerar así hasta él todo el pensamiento que ha habido hasta él, a excepción de los presocráticos, que ellos sí que que se preguntaron correctamente por la pregunta por el ser, eh, es metafísica. Es metafísica, porque todo todo todo conocimiento ha sido relacionado con, con la simple presencia, ¿Vale? Entonces, bueno, lo importante es simplemente en este punto es que diferenciemos entre el ser y el ente. Son dos cosas diferentes. Eh Vale, entonces dice Heidegger, a ver, si la metafísica es un problema, es un problema porque no nos, no nos permite acercarnos al ser, lo primero que tenemos que hacer es investigar sobre la metafísica. ¿Qué es qué es la metafísica? Vamos a saber cuál es su esencia. Entonces, para saber la esencia de la metafísica, lo que propone Heidegger es eh, coger temas concretos y, y investigar sobre ellos para ver si se pueden solucionar de alguna manera. Vale, entonces Heidegger empieza una serie de reflexiones las que plantea... Bueno... Cuestiones... Para poder... resolver Cuestiones metafísicas... Que ayuden a poder resolver el problema de la metafísica. Entonces... Eh, esas cuestiones son... El problema del fundamento... Que conlleva el de la diferencia ontológica. Es lo que hemos dicho la diferencia entre el ser y el, lente, el problema de la nada... Y el problema de la verdad. En esta ponencia solo voy a comentar... El, el problema del fundamento y el problema de la nada. ¿Vale? El problema de la verdad es bastante complejo... no me he atrevido a explicarlo... era una complejidad muy bestia... entonces... voy a comentar los dos primeros... y bueno... A ver, ayudarán a la comprensión del, del texto... cuando volvamos a él entonces la esencia del fundamento... la esencia y el fundamento... parte eh, bueno, parte del principio de razón suficiente... que es el principio que postula Leibniz... Eh, eh, y que sirve... durante toda la historia de la metafísica... ...para fundamental el conocimiento cuál es ese principio todo lo que existe tiene una causa o un fundamento y el conocimiento del ente es el conocimiento que lo conoce en su fundamento ¿Vale? todo conocimiento está determinado por una causa todo eh, por lo tanto para saber lo que es algo tenemos que ver tenemos que saber pre, eh, bueno, tenemos que llegar a saber cuál es su causa entonces dice hay de ¿Por qué tiene que ser entendido este principio de manera universal? Es decir, ¿por qué se tiene que aplicar a todas las cosas? Entonces, eh, bueno, pues... Sobre la base de los resultados de ser Tiempo... Ser Tiempo es la obra de capital que he comentado antes. Heidegger intenta aplicar este principio al concepto de Dasein. Y aquí me tengo que parar para explicar lo que es el Dasein. El Dasein es... Eh, es la manera que tiene Heidegger de entender al hombre... ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque desde el el, el dasing es un ente... Y el, y el hombre también es un ente... Hemos dicho que los entes... Son aquello... Que eh, se present, que, que se ven a simple vista... ¿Vale? Entonces la diferencia entre estos dos, Entre el hombre y el dasing es que el hombre... De alguna manera... Es algo que se puede determinar... De hecho toda la metafísica lo que ha hecho es determinar al hombre... De diferentes maneras... ¿eh? Pero lo que ha hecho siempre es determinarlo... Ser racional... ...ser instintivo... Ser, ...ser espiritual... ...lo que queráis... ...pero siempre es un ser... Eh, ...me refiero, siempre es un... ...es un algo... Es, ...es un algo... ...si yo le pregunto qué es el hombre... ...cualquier respuesta a esa pregunta... ...es metafísica... ...porque lo está determinando... ...pero entonces... ...¿qué es el Dasein para Heidegger? ...pues si queremos evitar el error... ...de determinar lo que es... ...si queremos evitar el error de determinar lo que, lo, lo, bueno, el error que ha hecho la ha cometido la metafísica de determinar al hombre lo que tiene que hacer el, el Heidegger es, eh, es determinar al Dasing de tal manera que, que, que sea indeterminado es una posibilidad del lenguaje porque el lenguaje sí es verdad que todo lo que hace es determinar las cosas pero, pero hay una posibilidad que tiene el lenguaje y es la que explota Heidegger y lo dice explícitamente que sirve para eh, hablar de las cosas sin tener que determinarlas por consiguiente, ¿qué es el Dasein? estoy yendo por las ramas el dasing, la esencia del Dasein es el poder ser el Dasein es ante todo poder ser, es decir, posibilidad eh, ¿qué significa esto? bueno eh, vale. eh, ...dasing es poder ser... la sin posibilidad... ...con lo cual eh, no puede no podemos fijarlo... ...siempre está refiriéndose a sus posibilidades... ...algo que se refiere a sus posibilidades... ...es algo... ...que, que, que es un proyecto... ¿Vale? entendamos el dasing como un proyecto... ...es la, la idea de capital... Eh, ...si entendemos el dasing como un proyecto... ...lo primero que tenemos que hacer es decir... ...¿qué es un proyecto?... ...un proyecto es algo que siempre está... Eh, ...visto de cara al futuro... Es algo que tenemos intención de realizar pero que que no está realizado en el momento vale el Dasing en sí es un proyecto por cuanto siempre está mirando hacia adelante busca realizar ese proyecto por lo tanto contempla las posibilidades que le, que le, que le, que le, que le confiere el entorno en donde está y, eh, y según esas posibilidades pues bueno pues pues pues eh organiza su proyecto de vida. ¿Vale? Entonces, alguien podría afectar, bueno, pues en el momento que el dasein haga su proyecto, otra vez vuelve a estar fijo, o sea, otra vez vuelve a estar quieto y se le puede se le puede terminar. Entonces, precisamente al haber dicho que el dasein es ante todo y constitutivamente poder ser, nunca se realiza. Toda su vida es un proyecto. Aunque el dasein llega a realizar una posibilidad, en ese momento se se presentan otras posibilidades por lo tanto se vuelve a abrir otro proyecto bueno lo estoy diciendo así pero en realidad la idea que se tiene que tener el Dasein es que al ser un poder ser siempre está abierto a nuevas posibilidades, nunca se estanca en nada nunca por lo tanto queda imposibilitado afirmar eh, afirmar de alguna manera la esencia del Dasein como algo determinado esa es la diferencia entre el ser y el, el Dasein y por eso Heder habla del Dasein más, más que del ser porque es una manera de ver al hombre perdona me he equivocado es, es la diferencia entre el hombre y el Dasein y por eso el, el GDR habla del Dasein eh, antes que del ser hay antes que del hombre porque eh, al hombre se le concibe metafísicamente y al Dasein no entonces, volviendo al principio de razón el principio de razón venía a decir que todo tiene que tener una causa vale entonces hemos quedado que el Dasein es eh, al ser un proyecto no puede tener no puede tener una causa porque nada lo, nada lo fundamenta es decir eh, él es su fundamento pero no en el sentido de que él se produce a sí mismo sino que solo es fundamento en el momento en el que él llega al mundo y abre las cosas que le rodean a su comprensión ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto? Que, él, que él, bueno, esto es una de las afirmaciones que han generado más controversia y que ha hecho que mucha gente de Nigra, Heidegger directamente que lo, que lo que viene a decir Heidegger es que el mundo sin el Dasein no, no existe ¿vale? el mundo sin el Dasein no existe es el Dasein el que constituye el proyecto del mundo porque el mundo es un existencial del el Dasein es una posibilidad del Dasein entonces eh, en ese sentido el eh, no tiene no, no puede tener un fundamento el das es el, el fundamento de todo pero al ser poder ser no se puede concebir al enlace como fundamento tampoco porque siempre se está moviendo un fundamento es algo que tiene que estar quieto tiene que estar es una base necesitamos una base para poder construir el enlace no es una base siempre se está moviendo el dase para que se entienda eh, constituye el mundo de tal manera que eh, eh, nunca nunca ...queda fijado... ...por lo tanto, volviendo al tema... ...dice... ...el Dasein en su, su trascendencia es fundamento... solo como... ...ausencia de fundamento... ...como abismo sin fondo... ...entonces al hacer esto... Eh, eh, ...dice que... ...que la raíz de la falta de fundamento... ...genera una negatividad... ...que... Eh, que no permite el fundamento al no haber fundamento el principio de de, de causa suficiente no es válido con lo cual eh, esta diferencia que se establece esta, esta imposibilidad de fundamentar lo que hace es abrir la posibilidad de que se llegue a entender eh, la diferencia ontológica ¿vale? entonces eh, continúa entonces si hemos quedado que el dasing no es el ente porque es otra cosa y que el ente se constituye sobre la base del dasing que la base del dasing es una imposibilidad de fundamentar nada, significa que no existe ente desde el cual podamos fundamentar ninguna verdad porque toda verdad eh, depende exclusivamente de la ab abertura del Dasein entonces, eh, llegando a este punto eh, Heidegger relaciona bueno ¿cómo se dice, ¿cómo se conecta el problema de la nada con el principio de razón suficiente? dice Leibniz, la razón es aquello por lo cual existe algo en lugar de la nada ¿vale? por lo tanto la razón no contempla la posibilidad de que, de que exista la nada eh ...dice entonces... Mmm, ...a esta pregunta remite a la primera que estamos en el texto... ¿vale? ...la pregunta era ¿por qué el ente y no más bien la nada? y esto hace referencia a que... ...la metafísica... ...desde siempre lo que ha hecho es... Eh, ...preguntarse solo por la primera parte de la pregunta... ...que es el ¿por qué del ente? y a partir de ahí pues ha relacionado al ente con el ser... ...y se ha olvidado del problema de la nada... ...porque ha dicho... ...¿podemos saber algo de la nada? ¿qué es la nada? Y le ha pasado lo mismo que cuando se preguntaba por el ser... ...que cuando cuando intentaba... ...determinarlo con la realidad... ...no podía, porque no veía nada que fuera nada... ...no, no había un ente concreto... ...que pudiera eh, resolver esa pregunta... ...entonces simplemente lo que ha hecho la decía ...se puede saber algo de la nada? No, fuera... ...entonces eh, nos, pre nos preguntamos por el ente... ¿Qué? Lo hemos ...que lo que... Eh, eh, ...nos preguntamos por el ser que lo hemos reducido al lente entonces eh, Heidegger ve esto como un error lo ve como un error es el error de la metafísica y entonces en, en, la, en, la, en una prelusión que hace en una conferencia que se llama ¿qué es la metafísica? Heidegger eh, toma otra vez las riendas y dice vamos a preguntarnos verdaderamente ¿qué es la nada? ¿vale? entonces dice a nivel racional como ha dicho Leibniz eh, no podemos llegar a concebir la nada porque la razón misma no, no, no nos lo permite Entonces tenemos que buscar otro ámbito en el que la nada se haga presente. ¿Qué ámbito es ese? El de la emoción. Él le dice eh, a nivel emotivo. Dice, debemos, debemos buscar una experiencia de la nada. ¿Y dónde se da esa experiencia? En la angustia. Dice que la angustia, a diferencia del miedo, dice que si sí, a diferencia del miedo, el miedo siempre es miedo a algo, algo concreto. Tengo miedo a esto. Pero la angustia, la diferencia que tiene es que no que cuando te sientes angustiado, no tienes miedo a algo concreto. Lo que tienes miedo cuando, cuando te sientes angustiado es de la existencia misma. Te sientes, bueno, lo dice aquí, te, te sientes como desolado, perdido, eh, como que no, como que no, como que no entiendes dónde estás. Como que te has sustraído del, del sitio donde tú estás viviendo, ¿vale? Entonces, eh, lo que hace esto, lo que lo que hace la nada, lo que hace la angustia es Eh, hacer ver al, al Dasen que no es un ente como todos los demás sino que es algo diferente ¿por qué? porque el Dasen tiene la posibilidad de distanciarse del ente y como hemos dicho antes el Dasen es una abertura a la posibilidad de comprender el ser ¿vale? entonces al tener este, esta posibilidad de angustiarse eh, el Dasen se da cuenta de que ...de que su esencia... ...es... Eh, ...la existencia ...lo dice ex existencia ...¿qué significa eso?... ...que su esencia es siempre estar sustraído... Del, del, ...del lugar en el que uno se encuentra... ...¿vale?... ...en el momento en el que te sustraen... Eh, ...te sientes... ...bueno como he dicho, te sientes perdido... ...solo, eh, no puedes... ...no puedes... ...no sabes dónde estás... ...y en ese momento te das cuenta de que la vida que tú estabas llevando hasta entonces era una vida inauténtica porque lo único que estabas haciendo es eh, seguir eh, el, el, ra, el razonamiento de fundantes fundados ¿vale? que son son los entes que se justifican entre sí y hagan todos eh, bueno justificándose pero que no que no son que no, que no es algo que el dasein haya experimentado por sí mismo sino que simplemente eh, lo ha aprendido a partir de bueno de de una existencia inauténtica, de la existencia de, de, de la existencia que se ha encontrado ¿eh? de, de comprender el mundo de una determinada manera en el momento en que el DASIN es sustraído se da cuenta de que esa vida no es la suya que no es la vida que él ha entendido y entonces se da cuenta de su esencia, de que su esencia es un proyecto y en un proyecto lo que haces es eh, tomar las cosas como como verdaderamente propias vale la botella que tengo yo aquí Eh, si yo no hubiera tenido nunca una experiencia con ella podría saber lo que es a partir de, de que me han hablado de ella como por ejemplo el león no he visto en mi vida un león, ni he experimentado con él pero sé lo que es un león, porque me han hablado de él. pero yo no tengo ninguna experiencia de león por lo tanto, el león eh, no es no está incluido en mi proyecto de vida porque en el proyecto de vida solo puedo incluir aquellas cosas de las que yo tengo experiencia entonces en ese momento en el que el DASHING es sustraído puede, puede darse cuenta de que es un proyecto y puede Eh, empezar a tener una existencia auténtica que la existencia auténtica es la existencia como proyecto ¿vale? Eh, ya voy acabando ¿eh? entonces eh, lo importante de esto es que se hace patente de que la nada está relacionada con el ser de que la nada es algo que la metafísica se encargó de eliminar pero que a partir de la, de la de la mmm, prelusión de que es la metafísica Heidegger acaba demostrando que la nada sí es algo que, no, no, no real, ¿eh? pero sí es algo que, que es importante porque nos, nos pone en relación, nos separa del ente y nos pone en relación con el ser. Y en ese momento nosotros podemos llegar a ser, eh, podemos llegar a tener una existencia auténtica. Eh, bueno. Iba a comentar otro texto, pero creo que me ha pasado el tiempo. Creo que con lo que he explicado se puede entender más o menos el, el texto que he leído antes. Y eh, bueno, pues hablo, abro el turno de preguntas-comentarios. Podéis preguntarme lo que queráis, podéis dudas que tengáis. Yo me encantado de resolverosla. Es posible que no me, no me haya expresado de la mejor manera, pero es un tema muy complicado. Cuesta mucho entender y necesito yo bueno, yo creo que cualquiera necesitaría bastante más de 40 minutos para poder hacer entender a este autor así que Alejandro si quieres sí. abrir el turno de preguntas comentarios, que quieras hacer eh, muchas gracias eh, Cristian por, por la conferencia sobre Hegel, que bueno, es un asunto siempre muy complejo y gracias por el esfuerzo de intentar la próxima bueno, una visión un poco panorámica sobre, sobre él pero, pero interesante complejo pero interesante Y... Obro al torno de preguntas, no sé si hay alguna pregunta a Ferly a Cristian. Si no... Bueno, yo un momento que has comentado dentro de la biografía de, sí. del autor que, que en la última parte los, los cursos que realiza y tal, comenta el tema de la esencia del lenguaje, ¿no? Que... Mm, me, me ha chocado la idea esa, ¿no? De que... El, ...que el lenguaje lo determina todo... ...y es el momento donde... ...vives o naces... ...lo que ese momento determina tu... ...tu conocimiento, ¿no? Bueno, no sé si lo he entendido bien... Sí, sí, bastante bien... ¿Vale? Entonces... ...si él no hubiera nacido en Alemania... ...¿Hubiera... ...tenido esa capacidad o ese pensamiento que tenía? No, precisamente está definiendo eso... ...que, que tus posibilidades de conocer... ...e interpretar el mundo están absolutamente condicionadas por la época histórica el momento histórico que por el que está pasando el lenguaje eh, y, y por bueno por las circunstancias en las que te encuentra depende como he dicho antes él empieza en, en, en un ambiente de, de corte neoanttiano eh, de alguna manera se, se interesa por ese ambiente y, y, de, y se, bueno se, se, se vuelve se intenta defender la teoría de las categorías como como una teoría válida para obtener conocimiento, pero poco a poco se va distanciando. ¿Por qué le tocó ser neokantiano? Pues porque le tocó vivir en ese momento. A ver, es más la reflexión es más profunda que esto, ¿eh? porque esto alguien me podría decir, "Oye, que eso la sociología, ya, ya te lo dice." Heidegger está separándose de todo de toda empresa científica, porque toda empresa científica tiende a, a determinar las cosas, ¿vale? Como hemos dicho, lo único que hacen es eh, contemplar eh, la realidad en tanto que entes. ¿Vale? Heidegger lo que hace es hablar del lenguaje. Y al hablar del lenguaje... Eh, ...está diciendo que... ...que... Mmm, ...el lenguaje es previo al pensamiento. ¿Vale? Tus posibilidades de pensar... ...están determinadas por la época histórica... ...en la que el lenguaje se encuentra en ese momento. Esto no me ha dado tiempo a explicarlo... ...pero él viene a decir al final le voy a decir al final de esto que la metafísica es la historia del ser ¿vale? entonces, ¿qué significa esto? que, que el momento histórico en el que nosotros nos encontramos ahora bueno, es, se llama lanzados es el momento del olvido del ser ¿vale? es el momento, y él hace un, un recorrido histórico de la filosofía del pensamiento filosófico y es el momento en el que ...el último pensador metafísico como él dice... Eh, ...lo tengo por aquí... ...dice... ...esto equivale a afirmar... ...que el ser es una noción extremadamente vaga... ...que queda indeterminada... ...y es lo que afirma Nietzsche cuando dice... ...que la idea de ser ya no es más... ...que la emanación última... ...de una realidad que se disuelve... ...Nietzsche... ...bueno si sabéis... ...murió en el 1900... O sea, ...es relativamente cercano... ...entonces dice Heide que el momento del lenguaje... que ...que está... ...que está enraizado con la metafísica... ...actual... ...es el momento en el que del ser... ...ya no se sabe nada... ...ya todo está absolutamente... Eh, ...organizado, catalogado... ...determinado... ...prueba de ello es la exaltación que tiene la técnica... ...en, el, en la época contemporánea... ¿Eh? Todo, ...toda la ciencia está... ...hipervalorada... Eh, ...la validez del conocimiento pasa primero por la ciencia toda la avalación de validez eh, eh, bueno, de epistemológica pasa por la ciencia eh, entonces en ese sentido tiene mucha lógica muy, bueno mucho sentido que Hegel diga que el momento actual es el momento en el que no tenemos ni idea del ser ya lo hemos olvidado lo empezaron los presocráticos a preguntarse por la idea platón y sócrates platón y aristóteles y eh, bueno se lo plantearon pero ya de alguna manera se, se, se pusieron en, en, en, en ámbito óntico que es el ámbito de lente ya empezaron a olvidarlo de alguna manera pero de alguna manera se, se, se, se, se preservaba con la idea de bueno el mundo de las ideas o, o siempre o, o lo de la realidad lógica de Kant que siempre está la lógica y está esta bipolarización de mundos es lo que ha permitido que el ser se guarde en un mundo aparte y en este mundo nuestro es el de los entes de la presencia y bueno el tenemos lo mismo con el mundo celestial y el terrenal entonces esa esa bipolarización lo que ha hecho ha, ha permitido de alguna manera atisbar un poco por dónde va el, el sentido del ser ¿vale? y las filosofías se han, se han desarrollado tirando por esa vertiente pero Nietzsche se carga la bipolarización para Nietzsche todo el mundo que saca de este del real no existe es una bueno es una Según Nietzsche es una tergiversación de la realidad, de, de bueno de típica propia de la, de la moralidad de los esclavos, que aunque no les gusta este mundo o que les parece atroz, lo que hacen es inventar realidades alternativas para poder dar sentido a su vida. Entonces, por eso dice, dice Heide que con Nietzsche la metafísica llega a su punto clave en el que del ser ya no queda nada, porque se ha cargado toda realidad que permitía de alguna manera, lo estoy, lo estoy explicando muy de manera una. general, lo siento, pero permitía de alguna manera eh, contemplar un poco atisbar un poco lo que era lo que es el ser a diferencia del ente. Toda toda filosofía que permitía de alguna manera la diferencia ontológica. Ya según a partir de Nietzsche se pierde. Eh, no sé si te repongo, o sea, sí, sí. Eh, bueno, una pregunta, bueno, yo sí, yo tenemos una cuestión también, bueno, más que una cuestión es hizo una aportación desde mi sí, sí, absoluto sí. o casi absoluto desconocimiento de de Heidegger, sí, mucho menos. Que, de que, <risas> bueno, ¿no? Que sabe Maduro Pérez. Bueno, de Nietzsche tener tengo mis nociones, no, pero no de Heidegger no me he metido mucho, pero eh, aunque eh, tengo una noción del, de la referencia a la nada que, que hace Heidegger, ¿no? Y que bueno, de alguna manera también continúan de una manera muy diferente los existencialistas también, pero pero eso, eso, eso es otro tema. El caso es que, eh, aunque solo sea desde un punto de... No, no es lo mismo, no es el mismo concepto, pero sí que cambia la percepción, eh, si queremos hacer una apreciación ¿no? histórica, el, el hecho de que la ciencia, eh, la física, cambie tanto contemporáneamente a heidegger y sobre todo un poquito después de los años dorados de heidegger en el sentido de que aunque sólo sea desde una perspectiva materialista que, que nada tiene un poco tiene que ver con, con la nada en un sentido estricto pero pero algo abarta eh, la noción de de vacío quiere decir la constatación de que existe el vacío es alguna manera es una, es una manera material de percibir la nada al fin y al cabo vale, es una perspectiva científica desposeída de la, de la espiritualidad porque no, no nos invade la angustia ante la, ante el vacío porque, bueno, es una constatación pero sí que nos invade, si no la angustia, la, la incomprensión también porque no se comprende el vacío a nivel nacional sino que se asume, pero no se comprende es un, es un término que, bueno, pensar que, que hay vacío no... No, no puedes tener ni siquiera la imagen visual del vacío eh, entonces quiero decir es, un, es una, una pequeña percepción de, de la nada al fin y al cabo, es una percepción material de la nada bueno, yo personalmente discrepo en esa, en esa perspectiva porque como hemos dicho antes y lo he dicho antes eh, lo ponía aquí mmm Dice, la razón es aquello por lo cual existe algo en lugar de la nada es decir y, y luego je se pregunta por qué de la razón no podemos no puede surgir la nada por lo tanto el concepto de vacío que intenta definir la ciencia es un concepto que parte de, de alguna manera de bueno de, de la de la del pensamiento eh, causa efecto que lo que está intentando es determinar siempre las cosas ¿Eh? y bueno pues yo creo que no quiero meterme en física porque no tengo ni idea pero simplemente pues igual le, le, le va bien como aporía tener esa idea de, de vacío ¿eh? porque yo que sé pues para desarrollar sus tesis o lo que sea pero creo que no debería confundirse el tema del vacío con la nada porque como bien dice Heidegger la nada no es algo que se pueda racionalizar y de hecho él no lo hace simplemente busca una experiencia emotiva en la cual nosotros nos encontremos si sí, es verdad vacío pero eh, nos encontremos vacíos y que no cómo, nos, en, en, nos encontramost perdidos vale pero creo que el concepto de vacío en física hace más referencia a, a, al concepto de, de que no hay ninguna partícula que materialidad sí que no hay ningún tipo de materia partícula eh, no, pero... pero de alguna manera ya es algo que vale, si sí, no podemos percibirlo como ente vacío lo que no se ve nada de tal Pero, eh, pero ya está de alguna manera encajonado, ¿sabes? Ya está en esta tendencia metafísica de, de encuadrarlo todo, incluso encuadramos aquello que no podemos encuadrar o que o que se escapa, ¿vale? Bueno, de hecho, perdona, el término vacío es un término negativo porque se define por contraposición a la materia, es decir, no vacío significa que, que le falta, le falta materia. O sea que, que quiere decir que tienes la zona en el hecho de que la manera de concebirlo es una manera de intentar concebirlo desde la materia porque es desde donde lo podemos intentar pero, pero, concebir pero, pero, pero, pero sí que juega un papel fundamental en, en, la, en, en la luz quiero decir, la, las ondas sí, se sí, o sea, y tal yo no entro en ese tema, digo uh -huh. que, que creo que no se tiene que entender el sí, concepto sí. de nada como de vacío porque el concepto de vacío eh, pues ya de alguna manera eh, sí que es verdad que hace referencia que no... Eh, que no hay nada ¿no? O sea, no, mm, es un concepto negativo como tú bien dices pero pero es un concepto que de alguna manera eh, está mm, bueno, no sé, creo que yo no acabo de verle la relación la verdad, con el concepto de nada de Hegel mm, bueno, aparte no lo he explicado esto, pero el concepto de nada está vinculado con el de disposicionalidad disposicionalidad es una es un existenciario del dasing y es un existenciario que básicamente viene a determinar la, la emotividad que uno tiene, que es cambiante entonces a este concepto de nada eh, eh, eh, entonces, a este concepto de, de afectividad eh, está determinado por la nada Porque en el momento en el que uno no siente nada, emotivamente, es cuando cuando se siente abordado por la angustia, ¿vale? Eh, me refiero que en to, en to, el tema de la nada de Heidegger está siempre relacionado con un círculo emotivo, ¿vale? Eh, no sé, de alguna manera así si un poquito rebuscadilla se podría conectar con el tema de la física, sí, puede ser, pero pero ya te digo todo conocimiento científico está fundamentado en un ente que eh, lo fundamenta todo, es como una, una jerarquía ente ta ta ta ta lo va fundamentando todo. Eh, entonces intentar ver de alguna manera el pensamiento de Heidegger en relación a, a esta a este pensamiento que no deja de ser pensamiento metafísico lo veo un poco difícil, ¿eh? Pero bueno, sí podría podía contemplarse de alguna manera. No sé, ahora mismo no sé, no sé dónde solucionar el problema. Pues bueno, doncs, muchas gracias, Cristian. Eh, si no hay ninguna pregunta más, eh, dono por concluida la, la chatada, la conferencia del Cristian, y también con esto, el ciclo de conferencias y nuevas investigaciones de este año 2014. Esta cerrada será apoyada a internet íntegrament para que pueda ser escuchada a la pàgina guany del projecte novesinvestigacions.blogspot.com Moltes gràcies a tots els assistents i esperem veure-nos en futures eh, conferències, reunions o el que sigui possible. Eh, moltes gràcies a tothom.